Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Soy el hermano L, quiero mandar un saludo a Polizona FM en su nueva andadura en favor de la radio y de la diversidad cultural. Big up up, up, up, up, up. Orgullé, nos ayuda a ayudar a Capoeira, més que una lluita marcial afro és una manifestació cultural de gran riquesa i patrimoni i material cultural de Brasil. Sóc capoeirista i apassionada per aquest món, per avui ens endinsarem en temàtiques més profundes i crítiques sobre la seva pràctica amb dues entrevistades, dones, activistes i grans lluitadores per a una capoeira més justa, igualitària i inclusiva. La capoeira és una manifestació que abasta la història de Brasil amb molts dels seus components, com la lluita negra esclavista, el sistema opressor colonialista, la resistència d'un poble per defensar la seva identitat i la seva cultura, massacrata i saquejada pel sistema d'esclavitud que més tard va ser abolit entre els països de l'Occident. El resultat d'una història no tan llunyana, de negres esclaus sense cap ajuda per part d'un sistema racista i classista, el trobem fins avui a Brasil, un país que la majoria de la seva població és negra, però que encara són considerats com grup minoritari. Da Sombra és brasilera, que viu a Espanya, on participa activament en lluites socials. Investigadora d'africanitats brasileres, productora, escriptora, capoeirista i activista antirracista, Sombra nos habla sobre cómo es ser una dona negra dins del mundo de la capoeira. Ser mujer negra capoeirista, ¿verdad?, tanto en Brasil como en España. Eh, yo solo decía que es como un espejismo. Y voy a intentar relatar un, una conversación que tuvo con una chica capoeirista de piel blanca. Y estábamos hablando de las opresiones y tal. Y ella me comentó que en el espacio de la capoeira las mujeres negras sin que tienen destaque. Muchas veces en el juego, en el ambiente de la capoeira, como que la valoración era más sobre una mujer negra. Entonces yo lo que le comenté es como si fuera el carnaval, ¿sabes? La rueda de capoeira, un evento de capoeira que hace una exaltación a las mujeres afros es como el carnaval y, de, y como no en los días de carnaval no se exalta mucho esta parte de la negritud de la sociedad brasileña hay una valoración muy grande de estos cuerpos de estas cuerpas de estas personas pero en lo largo del año estas personas son invisibilizadas en la sociedad son subalternizadas lo mismo pasa con la mujer en la capoeira quizás en un evento o en una rueda hay esta exaltación de la raza, ¿no? por así decirlo pero a lo largo de una trayectoria de una mujer capoeirista negra, verás que las capoeiristas no negras tienen mucho más posibilidad de esta en las portadas del evento poder tener mejores condiciones a dar clases en escuelas, en gimnasios y todo esto entonces yo creo que mmm, ser mujer capoeirista es luchar dentro de este ambiente también para que nuestra presencia no sea solamente una figuración de un momento aún falta mucho la valorización afro dentro de la capoeira actual según mi concepción. Sombra va començar un treball de capoeira que va més enllà de l'exercici físic, anant i explorant més a fons la capoeira com a eina de qüestionament i reflexió, com ens contara. Jo soc una mujer activista, jo soc una mujer negra migrada i, a més, en l'ambient de la capoeira des de tota la meva vida no de mucha experiencia, mucha observación, mucha escucha, ¿no?, activa también, nos damos cuenta que la capoeira, así como la sociedad, está muy masculinizada en varios aspectos. Yo nunca fui de acorde hasta estar en un sitio donde no contempla quién yo soy. Sin embargo, en la capoeira hay una presión muy grande, ¿no?, hay una estructura muy fuerte. Aunque no parezca, hay un, un concepto muy conservador, capoeirista, y no te Estoy diciendo tradicional, porque si fuera tradicional, iba a haber una valorización mucho más grande de lo femenino en el ambiente. Es un tradicionalismo creado, poscolonialismo. Entonces yo, a empezar un trabajo de capoeira, yo quería que se acoplara todo lo que es mi perspectiva de vida y cómo yo camino. Entonces, a partir de ahí, estudié y enfaticé un método que es la capoeira descolonizadora. Y desde ahí se descoloniza el género, la fuerza, la masculinidad de la capoeira, el proceso histórico también, porque sabemos que muchas veces la historia está contada por manos blancas, por percepciones blancas, Muchas veces se torna simple, sobre todo cuando hablamos de hablar de capoeira, enseñar capoeira en Europa, donde es un país fueron países de colonias. Entonces, uh, yo estudié y propuse hacer la capoeira descolonizadora para que pudiéramos reflexionar también sobre esos puntos, enfatizando mucho en el respeto de mi cuerpo para poder estar en estos espacios. No estoy compitiendo con nadie, estoy conociendo mi cuerpo, mis emociones, la manera com que gestiono esta conversação com a outra pessoa que asel jogo da capoeira. Minha voz encanta alfine diz sonhos cantei amor que nem Caetano acreditei nos sonhos, dirige em minha vida e não permito freios. Mulher negra vivida, sempre vencendo os medos, vindo à da guerra, sempre pronta para guerra. Leva amor na minha voz e coragem prospera, a carne mais barata, sempre venceu as treta. Santo Deus me fez forte, resisti mulher preta. La capoeira va néixer en l'època colonial de Brasil amb negres esclaus que la van utilitzar com una eina de protecció amb el seu propi cos per fugir sobreviure i protegir-se. Per això, parlem tant de la capoeira com una lluita de resistència negra, antiracista i anticolonialista. Però així com la societat ha canviat molt amb el temps i la capoeira, noves temàtiques estan guanyant llum i han de guanyar visibilitat dins societats en què circulen en les seves venes un sistema masclista i patriarcal, la capoera, com a reflex de la societat, també càrrega actituds del poder masculí, suportat per la força física, pel suport d'una comunitat que prefereix no donar llum a aquesta realitat i per la invisibilització històrica de les dones en el món. Evelyn Ríos és xilena, viu a Espanya on es va formar doctora en educació física i esport, és investigadora de la formació del professorat, interculturalitat i gènere, a més és professora de capoeira, feminista i activista integrant de diferents col·lectius. Ella també és una practicant i enamorada de la capoeira, però acostumada des de petita a qüestionar i lluitar per injustícies socials, també en la capoeira porta, en la seva pràctica, reflexions i inquietants qüestionaments. Bueno, yo provengo de una familia de obreras y de obreros de la clase social trabajadora, que mi abuelo, mi padre fueron de dirigentes sindicales, que no éramos una clase privilegiada y que todo se conseguía a través de la lucha del día a día y siempre me hicieron ver esto, como que había mucha injusticia social. Yo nací en dictadura veía la represión muy de cerca, muy en el día a día entonces la capoeira a mí me deslumbró con su historia con el componente de la constante lucha social y del racismo que ha sufrido la capoeira porque al fin y al cabo si hubieran sido hombres y mujeres negras pero no esclavas, pues esclavas y pobres Quizá la capoeira no hubiera sido perseguida y maltratada. Pienso que el racismo tiene mucho que ver con la pobreza, con el abuso y con la explotación. Entonces la capoeira me dio eso también, no como, como de ver más allá de Chile, ver como en todo el mundo pasan atrocidades, no solo con los mapuches y la población indígena de Chile. Pero también me veo con muchos contradicciones ¿no? en, en la capoeira como que yo esperaría que toda la gente pensara más o menos con el mismo ideal, como tomarse la capoeira como un movimiento activista, porque tiene una base profunda en ello, pero también veo que la capoeira se ha vuelto muy comercial, que se ha vuelto muy física, muy demostrarse en las redes sociales y veo muy pocos y pocas capoeiristas comprometidos con una acción política, social feminista, incluso antirracista. Yo canto lois que a flora, meus passos marcam a história. Passado foi cheio de espinhos, mas meu nome é agora. Minha voz encanta e alerta. Al cantei amor que nem Caetano acreditei nos sonhos. Que soy yo soy muy ingenua de pensar que todos los y las capoeiristas deben tener un pensamiento antirracista, antifascista o de valorar más otras culturas, de respetar cómo se toman esta práctica de que es de otra cultura, hablando de las personas extranjeras. Y eso, pero bueno, sé que hay mucha gente que practica capoeira hace mucho daño, incluso mestres y mestras, que están a favor de Bolsonaro, que están a favor de Trump, que están a favor de la ocupación en Palestina y que están a favor del capitalismo, siendo que el capitalismo fue como la base no para que, que la sociedad hubiera por más de 300 años, esclavitud esas son las contradicciones que siempre me están atacando el alma y el cerebro Música de les seves reflexions i crítiques, Evelyn també porta a la capoera al seu incessant activisme feminista. Per a ella, a més que visibilitzar i valorar el treball de les dones que ocupen cada vegada més l'espai de la capoera, hi ha una part més dura a defensar i viure com a feminista en aquest món. Al final, és possible que un tipus de lluita i de prejudici tingui més valor i pes que l'altre? Entonces ahí viene una, una lucha muy fuerte Que se, se entrecruzan muchas cosas Por ejemplo, yo veo que el, el pensamiento antirracista Que se trabaja mucho en la capoeira No está incluyendo a las mujeres Y pienso que, claro, o sea, que vamos a defender La dignidad, la cultura del hombre negro Pero la mujer negra, ¿dónde la dejamos? No, no hay una coherencia Porque cuando pasa un acto antirracista Es muy fácil que todo el mundo se posicione Y diga que esto está mal que no, que no lo podemos permitir y de la justicia y la no violencia no sé qué, pero cuando pasan actos de violencia sexual que son denunciados, eh, se cuestiona obviamente a las mujeres que denuncia y se ahí se quiere escuchar los dos lados y ahí se quiere poner siempre en duda a la, a la mujer porque, porque hizo esto Entonces yo veo que hay bastante hipocresía y ahí se ve el machismo la capoeira, el patriarcado. Eh, que hay muchas mujeres que reproducen esto y que se van en contra de las mujeres que denuncian y que se van en contra de las mujeres que apoyamos el movimiento feminista. Muchas amigas se han alejado de mí por ser feminista porque no, no están de acuerdo en la denuncia o no están de acuerdo en, en cómo se hacen las cosas o, o no ven la violencia machista que hay en la capoeira que está tan intrínseca. Yo claro, antes tampoco no la veía o si la veía me hacía la tonta porque era como que no no lograba identificarla. Yo la fui identificando con el tiempo, después de empezar a estudiar el feminismo, de meterme de conversar con otra hermana. Mabe. El fútbol, Y bueno, es algo súper duro ser feminista en la capoeira Igual que en la vida misma eh, Lo que es más triste Es que uno pensaría que con esta idea romántica no De la capoeira, de la historia de la capoeira de, de la igualdad, de los derechos, de la dignidad, del ser humano Ocurren estas cosas Porque hay una incoherencia total en el discurso Que están llevando hoy en día muchos maestros Y muchas escuelas de capoeira Porque cuando ocurren este tipo de abuso sexual de abuso sexual de humillaciones, de denigrar a la mujer. No hay cuestionamiento, no hay posicionamiento. Eh, los mestres abusadores siguen viajando por el mundo. Bueno, ahora estamos en cuarentena, pero siguen viajando por el mundo, siguen ganando dinero de la capoeira, siguen teniendo un rol importante como educadores. Y pienso que eso... Pff, al final veo que la capoeira tiene un lado muy tenebroso, ¿no? muy oscuro, muy muy similar a la iglesia católica. Y me es muy triste porque yo amo la capoeira, quiero seguir practicándola hasta que me muera. Y es, es duro encontrarte con estas cosas, duele. No es que Ibege para, Ibege es gêmeo. Y e calando su azanga, a baiana, o baiano... Que são lembrados na folha em fevereiro Ana Cláudia Pascoal, da Mallorca, para Polissona FM Arruanda a ganju, a zonodô, a jaiô Palavra velha longe da alma, uma atopeia De tapar o sol com a peneira Escantear o índice na prateleira Não fecha conta conta, a é pouco o corte é fundo E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo, de vez em quando abre a boca sem ser horroriundo para tomar para si o estandarte da